una luz que le dejó ciego o ciego en ese momento y él siente se pone las manos para protegerse, ¿no? de ese de, de deslumbre de la intensidad de la luz y siente que el cuerpo empieza a arder, especialmente lo de las manos, los brazos. Siente muy poca fuerza incluso levanta el pestillo de la casa para salir con los dientes, no tenía fuerza en los brazos, solo pudo ir caminando